Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlemos. Yo soy Daniel Sanz y hoy vuelvo a hablar del tema de los cargadores. Sí, porque hace no mucho publiqué un episodio en el que me quejaba de la diversidad de tipos de cables distintos que debía utilizar en el día a día suspirando por una unificación y poder utilizar tan solo uno. Este pensamiento, como es lógico, no soy el único en tenerlo y la industria poco a poco va en esa dirección. De hecho, se podría decir que durante un breve periodo de tiempo ya lo tuvimos gracias al conector micro USB. A los pocos días de publicar yo dicho artículo salió una noticia en la que Apple se quejaba de una ley que quiere aprobar la Unión Europea obligando a que todos los dispositivos utilizasen el mismo conector para facilitar la vida del usuario final, justo lo que yo pedía. Y además, el elegido fue el conector USB-C, justamente como yo también comenté que iba o que estaba ocurriendo. Esto es perfecto para aclarar las diferencias entre que el mercado termine adoptando un estándar de forma natural a que se imponga por ley y las consecuencias que esto acarrearía. Y es que, eh, como digo, Apple se quejó. Tim Cook, mejor dicho, que es el responsable, la cara visible. Y de forma abreviada, podríamos decir que Tim Cook se quejó pues de los grandes perjuicios que ocasionaría para el usuario final, justamente por el cual se supone que se estaba preocupando la Unión Europea. Y el gran freno que esto supondría para la innovación. Y el principal problema es ese, el freno a la innovación porque para el usuario final sería un problema mucho mayor que el beneficio a corto plazo que supondría la implantación de un estándar. Recordemos que, sirviendo con el ejemplo de Apple, los iPhone originales salieron con un conector de 30 pines, después se pasó al conector Lightning y ahora Apple está virando poco a poco hacia el conector USB-C. Casualmente, el estándar al que quiere obligar la Unión Europea que todos los fabricantes utilicen. Pero si Apple ya está virando hacia este conector USB-C, ¿por qué se queja Apple? También debemos recordar que Apple es posiblemente la empresa que más dinero ha invertido en el desarrollo del puerto USB-C, pero también, simultáneamente, de forma paralela, estaba trabajando en el conector Thunderbolt que actualmente va por una tercera versión y además es compatible con el conector USB-C. Y esto es la innovación. La tecnología no se va a estancar por mucho que se apruebe una ley. Los contenidos de realidad aumentada, vídeos en 360 grados, realidad virtual, gráficos realistas, vídeo en 4K, 6K, 8K, vídeos además con calidad HDR. El flujo de datos que se requiere es brutal y está claro que una tecnología se puede ir mejorando, pero no se pueden hacer milagros. La velocidad que alcanza un conector USB 2.0 a día de hoy no es la misma que que tenía el conector USB 2.0 cuando salió. Pero repito, no se pueden hacer milagros. Y en ese aspecto, Apple siempre lo ha tenido muy claro y ha aprendido de sus propios errores. Sabía que su tecnología Thunderbolt es muy superior a la USB, pero la USB es el estándar. Y todo el mundo lo utilizaba. Los profesionales que querían utilizar tecnología Thunderbolt encontraban muy pocos dispositivos que la aprovechasen y además con unos precios desorbitados. Al unificar el conector Thunderbolt 3 con el USB-C permiten que los usuarios que se compran una máquina con estos conectores Thunderbolt Pueden aprovechar ese puerto para conectar infinidad de productos mucho más asequibles porque al ser el estándar el USB-C tienes más variedad a la que elegir. Cierto es que no tienen la calidad ni la velocidad de los Thunderbolt 3 pero da igual, puedes elegir utilizar uno u otro y si de verdad necesitas la velocidad del Thunderbolt 3 porque eres un profesional pues adquieres un producto con dicha conexión para aprovechar al máximo la capacidad de ese puerto, y eso se le llama versatilidad. Y no es ya tan solo la versatilidad, sino la innovación, o el puerto usb está muy bien a día de hoy, pero dentro de 3 años, o de 4, o de 6, porque las leyes van muy lentas, pero la tecnología no. ¿Recordáis cómo era el smartphone que utilizabais hace 6 años? ¿Qué calidad de vídeos grababa? ¿Qué fotos hacía? Si se obliga a que todos los dispositivos utilicen un mismo conector en toda Europa, las empresas no querrán invertir dinero en desarrollar algo nuevo. Las que lo hagan, lo harán en una cantidad ínfima, porque aunque saquen un conector mejor, no solo deberán convencer al resto de la industria para que lo implemente, sino a los gobiernos para que lo aprueben y cambien el estándar. ¿Y entonces qué sucederá? ¿Qué ocurrirá con todos los modelos que estén a la venta o los que estén en producción? o en desarrollo. Estaremos en las mismas. Durante una temporada estarán conviviendo dos conectores oficiales, porque deberá darse un periodo de gracia para que las empresas se adapten. La implementen, la distribuyan y estaremos igual que ahora mismo, pero con un retraso de varios años. Y eso por no hablar de que los más aficionados a la tecnología entre los que yo me incluyo, intentaremos comprar las versiones americanas o asiáticas que incluyan los nuevos conectores prohibidos en Europa. En fin, un sinsentido, como todo lo que hacen los políticos, metiendo mano donde no tienen ni idea.